que me dieron a domiciliario, lo que hicieron es pasarme eh, de una cárcel a otra cárcel, porque la casa de Carmen han convertido en una en una cárcel, ¿no? Porque tengo tres días a la semana, a día de visita eh, martes, jueves y sábado eh, también tengo 26 gendarmes que están, que rodean aquí la, la casa, eh, 24 cámaras eh, de filmación eh, también tengo todas las casas alambradas Y ayué al afuera de la afuera de la de la casa tengo callados rodeado por las cuatro por alrededor de las de las cuadras, no dos años pensó que iba a estar tanto tiempo presa y mira me preparé para muchísimas cosas, nunca me imaginé que iba a estar presa y bueno primero costó costó muchísimo, pero bueno eh ahora uno a, a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta eh por qué esta presa no? no no está presa por una cuestión eh de rancho únicamente, sino está presa por, porque a Jujuy usaron como nos usaron como una ratita de experimento como un laboratorio para poder eh, después de ahí comenzar a avanzar en todas las provincias y más que nada en Buenos Aires y es lo que se vivió el, en diciembre cuando han reprimido, cuando han comenzado a imputar a muchísimos manifestantes, después por supuesto siguieron imputando y encarcelando a dirigentes de la oposición. Eh, la verdad que es una cacería que en, en, en Argentina los que están haciendo en la oposición para poder gobernar, para poder eh, hacer sus negocios tranquilos y, por supuesto, para poder eh, devolverle lo que ellos supuestamente dice que de ellos. no Cristina y Néstor Kirchner en 12 años nos dieron eh, devolvieron la dignidad, eh, eh, devolvieron eh, muchísimas cosas que los argentinos no teníamos que él que es plata que que que en argentina siempre eh, fuemos siempre fuimos, fuimos ricos y que en algún momento que tienen esto decidió devolver a los que menos quieren no bueno esa plata es lo que ellos están recuperando que ellos sienten de que es de ellos y que ese grupo económico un chico que que se cree dueño de la argentina y que toda una vida ha gobernado son los que y las corporaciones por supuesto son lo que quieren recuperar esa plata que Cristtina y de esto no no nos han heredado no y esa plata que es que que nos significa para las cooperativas que significa significasignción universal por hijo que significa eh para las cooperativas de construcción de vivienda, que significan eh, a los para los pensionados de de, eh, de malvinas para los jubilados para la para los para las computadoras que sabía entregar a Cristina para los jóvenes que se deben tener un, una pequeña asignación para estudiar. Eh, bueno, todo eso, todo eso que que tiene esa plata de entrada de vila para lo que menos tienen es la plata que ellos dicen de que es de ellos eso, ¿no? Y que bueno, que en menos de dos años Macri volvió eh, a, a entregárselo a ellos y también no nos no los impuestos que le sacó a los ojeros también para, para entregarle a ellos, ¿no? O sea que los impuestos que ellos pagaban eh, hoy ya no pagan. Eh, y que el que menos tiene más pagar mayor eh, mayor eh, mayor impuesto eh, ya lo hemos visto en tanto en el agua en la luz en el gas y, y bueno eh, eh, comenzar a quebrarle a los jubilados también con sacarle lo que los critinas le dado con bueno, todo esto todo esto eh, es lo que hoy se viene peleando y lo que también quieren entrar a disciplinar al pueblo quieren entrar a disciplinar a los sindicalistas quieren entrar a disciplinar a los sectores de la oposición Y bueno, por todo esto eh, es que estoy presa, ¿no? Por todo esto, después de, de, de varios meses uno llega a entender por qué, ¿no? Eh, que no una cuestión de únicamente de Gerardo Morales, sino que era una cuestión de eh, y, y comenzar a hacer un laboratorio. Y bueno, lo hicieron, le salió bien y bueno, ahora lo están aplicando en toda la Argentina. No nos perdonan de que también eh, se han hecho eh, muchísimas piletas de, de natación polideportivo, que se han hecho eh, escuelas tanto primarias, secundarias como terciarios centros de salud, y esto eh, es lo que ellos no nos perdonan, que nosotros no nos hayamos robado la plata sí que quedaba en la construcción, no nos perdonan que eh, le hayamos redistribuido esa plata en en acciones como eh, eh, urbanizar todo un barrio, construir fábricas, construir escuelas, y una, eh, tener el centro de un centro de rehabilitación para niños eh, con problemas de discapacidad. Eh, nosotros decíamos que para los que menos tienen, tenían que darle lo mejor, lo mejor. No lo peor ni las obras. ¿Cómo ve la situación de, de las organizaciones sociales en general? Bueno, no solo de pasar mensaje para las organizaciones sociales, sino también para los trabajadores estatales que cuiden su trabajo y a su vez también que luchen por los compañeros que les robaron su puesto de trabajo. Que la única salvación que tenemos es eh, salir a decir lo que sentimos y lo que pensamos. Que con el solo hecho de que de que de que este tipo amenacen y y te traten de de de amedrentar. Eh, tratemos de no no agachar la cabeza porque creo que en la gente tienen muchísima plata, siento que en la gente tiene muchísima plata, lo demuestran de vitra, lo demuestran de Cristina, de que tienen muchísima plata y que estos tipos tienen que aprender a redistribuir esa plata para los que menos tienen, que no siempre eh, se redistribuye esa plata para los que más tienen eh y que Bueno, la militancia es importante para un país, para defender nuestro país, para defender nuestro país, y sobre todo a los jóvenes que estudian, que se reciban, que soñamos que algunos de ellos sean nuestros futuros presidentes, y que no siempre llegan a ser presidentes lo que más tienen, sino que eh, también llegan a, a ser presidentes lo que menos tienen, como en el caso de Leo Morales, ¿sí? eh, que es ejemplo para Latinoamérica, y es ejemplo para los pueblos originarios. Y que eh, no baje los brazos, que no sea todo perdido. Y que el país no necesita todo y no necesita todo para defender nuestro país y no me canso de repetir porque el país hoy vive que nos necesita el país hoy es, el que es triste y la madre tierra también es el que está triste porque han avasallado con los pueblos originarios y uno tiene que entender que cuando hablan de lo de, lo, de los mapuches e inventan de los ran eh, tenemos que entender que atrás de eso hay un negocio grande y en menos en menos, en menos tiempo lo ha demostrado macri y el grupo que que fue el robó las tierras a los mapuches y que decía que los mapuches eran ran, que eran eh, terroristas y bueno, con el tiempo se ha demostrado que que no era así y que lo único que querían ellos eh, robar las tierras a los a los mapuches para hacer grandes negocios. y que salían todas las noticias, ¿sí? No, es, no hace falta que un invente, sino que salían todas las noticias que Maggi estaba vendiendo todas las tierras de la Patagonia. Y bueno, por eso es que querían sacarle eh, la tierra a los mapuches y por eso es que inventan de eh, Patricia Wu inventa de que de que los mapuches eran territas y que eran eh, personas que no se podían hablar cuando lo que no pueden lo que no pueden y lo que no quieren hablar sobre qué es lo que significa de las tierras de los pueblos originarios son ellos y tampoco eh, eh, a los argentinos y a los compañeros cooperativistas y a los compañeros estatales y a los compañeros de los pueblos originarios de otra provincia que no, no nos olvidemos a Santiago Maldonado que no nos olvidemos de él y su compañero y él está en no nos olvidemos de ninguno de los dos porque pareciera que ya nos han olvidado sí no nos olvidemos de ellos porque pedimos justicia para ellos, porque así como a ellos eh lo mataron mataron a muchos hermanos de, de los pueblos originarios que que no fueron noticias si que los tapados eh, ya que en eh, las provincias tienen todas las presa capoptadas y bueno muchas gracias a ustedes por aplicar la verdadera democracia en en la comunicación y, y eso es lo que están haciendo sigan adelante y sigan eh, escuchando las voces de lo que menos tienes. Muchísimas gracias.